En fiesta euskal música sabes que derrama la mirada calor creando con la piel sudor que tu es también daña. pasión de entre hay placer arte y amor que tras te queda con presión A partir de las 7 de la tarde en concierto Lady Trippin y Entre Rejas presentando su nuevo trabajo discográfico. Y a partir de las 11 de la noche, Álvaro DJ pinchando todo lo que suena en el programa. Berri Charrak, Sutagar, Legiotican, Emon, Esnebelchak. Corto, Sábado 10 de enero en Caleverri Taberna, calle Caleverri 10 bajo Berriozar. Organiza Euskal Música, Berriozar y Retia y Caleverri Taberna. Colabora, librería El Lago del Sadar, calle florina 1 bajo Iruña. ahora en la tercera bicicleta. Arrachaldeon y saludos desde la sintonía de Berriozario y Gratia, saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM. También saludamos a toda la gente que nos sintoniza, que lo hace a través de la página web en usquiplaza.net, clicando en el logotipo de la radio. Estamos a jueves, jueves 1 de enero del 2015, por cierto, Urte Berrión, a todas y todos.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 ¿Quién son Perro Kinki? Pues es una nueva formación que nace, pues hace poquito y que pues para primavera de este año 2015 estará ya a la venta lo que es su primera maqueta. La están trabajando, están en los estudios de grabación que tienen en casa de uno de los componentes de la banda. Retocando, grabando los ocho temas que van a componer lo que va a ser la primera maqueta que saldrá en la primavera de este año 2015 Hoy en Berriozar y Realidad, en el programa de Buscar Música, estarán dos de los componentes de la banda, Perro Kinky También sonará la música de Sky Ketan, Lurra o Emone, entre otros Y como bien has podido escuchar al inicio del programa El día 10 de enero, Fiesta Euskal Música La primera fiesta que hemos organizado Junto al Caliberri Taberna En la calle Caliberri número 10 Bajo Ahí será ese festival que comenzará a las 7 de la tarde Con el concierto de Lady Trippie Y la presentación del primer larga duración de Entre Rejas Y a partir de las 11 de la noche Un servidor estará pinchando para ti Todo lo que suene en el programa Euskal Música Desde lo más cañero barricada, bocanada Hasta lo más salsero Emon y un montón de grupos más, como por ejemplo Gosategui, Vendetta, bueno, temas para bailar y disfrutar y para pasar una buena noche. La primera fiesta, Euskal Música, gracias también, como no, a la librería Lago del Sadar y a la calle Zolina 1 Bajo, que ha colaborado en esta primera fiesta. Dicho todo esto, vamos a comenzar el programa de hoy de Euskal Música y lo vamos a hacer con música festiva, lo vamos a hacer con Corronchi, pero no con ellos solos, sino junto nada más y nada menos que a la banda sinfónica de Bilbo, ahí es nada lo que te vas a poder encontrar aquí. ...en pues este nuevo trabajo discográfico que acaba de sacar esta formación. Hay que decir que lo han sacado ya que se cerverá su décimo aniversario... ...y por ello pues se ha juntado la formación Corronchi junto a la Bilbao Orquesta Sinfónico ¿eh? para, pues, interpretar las canciones de corronchi en el concierto que dieron el pasado 20 de agosto del 2014 en el escenario Abando Ibarra de la Aste Nagushia de Bilbo. Hay que comentar también que, aparte de lo que es el CD, hay imágenes de la grabación del concierto en DVD. En total, te puedes encontrar, pues, eh, los 12 temas más representativos de la trayectoria musical de corronchi como te comentaba anteriormente, en estos, eh, pues, 10 años de vida, que lleva la banda de folk. Vamos a escuchar, si te parece, para abrir el programa de hoy de Euskal Música, dos de los temas. El tema Urarte, tercer corte del álbum, y el tema Arcupeco Dancha. Así que con música de folk y junto nada más y nada menos que la Orquesta Sinfónica de Bilbao, comenzamos el programa de hoy de Euskal Música con ¡CORRONCHI! <risa> Pues así suena lo que es el nuevo reto que ha realizado Corronchi ahora con la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Bilbao Orquesta Sinfónico AM. Corronchi celebra su décimo aniversario con un espléndido repertorio de regalo canciones para todo el mundo. La Orquesta Sinfónica de Bilbao deleita al público con una extraordinaria lectura del folk desde la perspectiva sinfónica. El disco, como te comentaba anteriormente, fue grabado el 20 de agosto del 2014 en el escenario a banda Vibarra, dentro de la Astenagushia de Bilbo, dentro de las fiestas. Y ahora se edita en CD y DVD bajo el sello Pagaviga. Temas como un arte o esto que estamos escuchando, Arekupe Kodansha, está incluido en este álbum del décimo aniversario de la banda Korronchim. Hemos comenzado el programa de hoy de Úscar Música con Folk, que lo hemos hecho con Corronchi y con la Orquesta Sinfónica de Bilbao, juntos en ese escenario, juntos en ese concierto en directo y ahora lo que vamos a hacer es meternos ya a escuchar un poquito más de caña, un poquito más de marcha y lo vamos a hacer con la formación Sky Ketan, que tras el disco AOTS Gabe Kuehn a Ocha, publicado hace ya dos años, Sky y vuelven con más fuerza que nunca a presentar su nuevo trabajo discográfico Ore Kariak. Está compuesto este disco por 10 canciones que combinan melodías ska, rock y reggae entre otras todas ellas grabadas y mezcladas en los estudios Iwaín de Usurvil bajo los mandos de Arich a Reggae Hablando un poquito de la biográfica de la banda diremos que a los dos años del inicio de la banda publicaron la maqueta Sky Ketan, su primera experiencia de estudio, no obstante la persona La personalidad del grupo no se definió completamente hasta que salió a la luz Aotsh Gabe Cohen Aotsha en el 2012 Este disco les dio la oportunidad de visitar muchos lugares compartiendo escenario con artistas de la talla de Manu Chau Su último trabajo es un disco de 10 canciones que tiene como título Orekariak de reciente publicación Y lo que vamos a escuchar, dos de los temas incluidos evidentemente dentro de ese nuevo trabajo discográfico Onda Raren, Gainean y Maita Sunarim Ota sunan jarrektuko duela marbila horrez Berkatuan bionzun diek Elzandasin horizatua programatuak ditet Garrasi bat ito da oiturez Aldaketan zerutik ez dela eroniko ustek Abezkate gardena ditu jendea Ere izate balizat konturatu arte Pegiak ailean jarri vigilatu erri terri sukatu ari Baez bezagun izan ez zindarri telebista drogazale Noiturak reproduzitzen ari eroiek hauren bizitza kontsumi dezatean Tan Segundo trabajo discográfico De Cariak Temas como este que estamos escuchando Maita Sunaria están incluidos dentro de ese Nuevo trabajo discográfico Ellos son Borja Anton A la guitarra, Peyo Armendariz a la voz Yulen y Vígoras a la batería y a los coros Asier y Yondo al bajo y a los coros Olat Salvador a los teclados Y a los coros, Ailtor Balcarlos Al trombón y Gorka Balcarlos A la trompeta Un disco con muchas colaboraciones, las de Juancho Aracama de Glaucoma, la de Ordei Beitia de Arcada Social, la del trío Calambres, la de Garasi Esnaola, la de Miquel Alberdi, la de Julia Gabrielloni, la de María Bustos y Enecoits Martínez, también está Ander Ver Sosna y eh, también está Igor Ruiz Fino. Colaboraciones, como puedes comprobar, importantes e interesantes en este segundo larga duración para Skyketon. Y nos vamos, si te parece, hasta el norte de Nafarroa Nos vamos hasta la Sacana De ahí proviene Sian, una banda que se juntó En 2006 y casi al rato pues tenía Compuesto el tema Maite Dugu Que se incluirá en el recopilatorio Músicas Sacana Indartus Hay que decir también que en un primer momento Sian pues era una amalgama De rock y punk, pero siempre Bajo el prisma del binomio en voces Dos cantantes, Chico y Chica Y ahí lo han mantenido hasta Este nuevo trabajo discográfico que siguen Con Chico y Chica, esta vez con Suri Y Fran edita su sexto disco bajo título de Egalac Astinduz, sacudiendo las olas. Los pudimos escuchar encima del escenario y disfrutar de ese directo el pasado 27 de diciembre en el Ator rock a eso de las 8 y cuarto de la tarde, donde pues nos deleitaron con grandes y buenísimos temas de la trayectoria musical de la banda. Nosotros nos vamos a quedar con su último trabajo, Egalac Astinduz, y de él te extraemos los temas Nois Arte y Silueta Belchaca. Bye. <laughs> Primera Fiesta Euskal Música Sangre que derrama la mirada Calor creado con la piel Sudor que duele también daña Pasión de entrega y placer Parte de amor quizás te queda Tu comprensión a la vez tu comprenas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 Sábado 10 de enero en Caleberri Taberna, calle Caleberri 10 bajo Berriozar. Organiza Euskal Música, Berriozar y Retia, y Caleberri Taberna. Colabora librería El Lago del Sadar, calle Zolina 1 bajo Iruña. Recuerda, será el día de enero la primera fiesta Euskal Música que tenemos eh, preparada para ti, ya lo sabes, a partir de las 7 de la tarde. Nada más y nada menos que encima del escenario las formaciones Lady Trippie y Entre Rejas, esta banda que estará presentando lo que es su primer trabajo discográfico titulado ¿Y por qué? Y a partir de las 11 de la noche, un servidor pinchando para ti todo lo que se escucha en el programa Euskal Música. Así que ya lo sabes, primera fiesta Euskal Música en Caleverry Taberna, calle Caleverry número 10 Bajo de Berriozar, gracias pues De nuevo otra vez al Barca de Berri, gracias también Por supuesto a la librería El Lago del Sadar en la calle solina número 1 Por colaborar con esta primera fiesta De Euskal Música, de hecho lo cual Seguimos compartiendo contigo más música En Euskal Música, en la sintonía del 100.8 de la FM y en internet En Euskiplaza.net y lo vamos a hacer Con Acacha Sisteman, que es El título del nuevo disco del grupo Lurra, editado por la discográfica Vosgora, este trabajo del proyecto Dirigido por Íñigo Mugruza Y Ani García ha sido grabado este verano 2014 en el estudio IEK de Ereñosu. Hay que comentar Que en este nuevo trabajo discográfico Han ampliado el abanico de estilos musicales Manteniendo la instrumentación acústica En este disco nos podemos encontrar Temas de Indie Rock, Riggi Ragtime, Ska, Jazz, Dup Y han colaborado magistralmente Xavi Solano, Petty, Maite Naikbor, eh, John Elizalde Yontron, Sergio Pachuco, Oscar Venas y Xavi Dolls Entre otros, nos quedamos pues con este álbum El segundo larga duración a a Man, Y nos quedamos con los temas Mundualen, Aurean e Ishan Algo más tranquilito, de manos ahora de Lurran te has was from any day por aquí, por el programa de Euskal Música por Berriozari Ratia, hace unas semanas Iñigo muruza para presentarnos este nuevo proyecto musical para presentarnos este nuevo trabajo discográfico de Lurra el álbum Acacha Sistemán proyecto iniciado por eh, nada más y nada menos que como te comentaba anteriormente, el señor Iñigo muruza y por Anne García que es, como puedes comprobar, la vocalista de la banda Un tema un poquito con marcha, el tema titulado Munduaren Aurean Y ahora un temita un poquito más lentito, bastante más lentito, digámoslo así El tema titulado Isan, sexto corte del álbum Proyecto musical de Lurra, Akatsha Sistema, segundo disco Y ahí están dos de los temas incluidos en ese su álbum Y ahora nos vamos con un poquito de marcha, nos vamos con un poquito de alegría y es que nos vamos con Emon, que ha sido desde un principio una coctelera musical pero a la banda se le dio el nombre y práctica en 2007 en Vergara, Guipúzcoa. Hay que decir y comentarte que Emon ha grabado el disco SUA en octubre del 2014 en los estudios AME de Mutricu. Emon presenta su tercer trabajo discográfico, Emon tiene cada vez más recursos musicales a su alcance y sobre el anterior trabajo se dijo que Emon... Se ilusionaba con hacer bailar a la gente con el disco Y en el directo más madera para el caliente fuego Las previsiones de aquellas palabras se cumplen Y si no, pues escucha dos de los temas Incluidos en este nuevo trabajo discográfico Regresa Emon con este álbum Shua Y con temas como Desira, Dudan Besala y Bishisale Dos de los temas que te van a hacer bailar y disfrutar A estas horas de la tarde Aquí en Berriozal y en Euskal Musical Egun <todos> on! ¡Está sonando! Emon con su nuevo trabajo discográfico ¡Sua! Oye, pedazo de disco, eh, pedazo de disco que se ha sacado de la manga esta banda Con temas marchosos como este que estamos escuchando ¡Y sí! ¡Sole! Multimanda compuesta por ¡Eneko, Ekaich, Matín, Adich, Michael, y Isusko, Aitor y Robert! ¡Ahí es nada! Y estos temas también estarán sonando, como no? En la fiesta Euskal Música, recuerda, día de enero Primero concierto con Lady Trippies y Entre Rejas a partir de las 7 de la tarde ¿no? y a partir de las 11 de la noche un servidor pinchando pinchándote toda la música que ha sonado en el programa. Entre ellos, Emons, sin duda alguna, para haceros bailar en esta mágica tarde-noche de 10 de enero. Primera fiesta Euskal música Gracias, como no, a Caleverry Taberna. Gracias también a Librería Lago del Sador. Gracias a ellos. Primera fiesta he busca música 10 de enero en Zabernak, Calle Berri Taberna calle Calle Berri 10 bajo de Berriozar Leio tik berenagoizetik la stantsenao e guskiak Goiz daneser es captive got up be por ani Bueno, pues ya tenemos por aquí, por los estudios de Berriozar y Retia, por el programa Euskal Música a Edorta y a Iñaki, dos de los componentes de este nuevo proyecto musical Perro Kinky, que bueno, te, nos han traído dos temitas eh, para escucharlos, para saber qué tal suenan porque ahí están, en los estudios en los estudios de casa de Edorta, pues eh, practicando cómo van a sonar esos temas para que en la primavera del 2015 ya salga a la venta su primera maqueta y de nuevo, por supuesto, estén aquí los estudios de Berriozar y Retia para presentárnosla, pero antes, nos damos va a quedar con Live, que ¿quién es Live? Pues es Live García de Cortázar. Comenzó su recorrido la banda Gasteiztarra Newbat. Ahora te suena, ¿no? Ha tocado con Sorkun y Ekon y forma parte de Isaki Gardenak. Ahí es nada, aún así pues ha encontrado tiempo para trabajar en sus propias composiciones. Para dar forma a algunas de estas ideas tuvo la ayuda de Joseba Ponce. Hay que comentar que Live, pues eh, le llegó el momento de que estas y las demás composiciones que forman el disco fueran trabajadas como banda, para lo cual contó con músicos Gasteiztarra con gran experiencia como Achus de New Bad Sorkun y de Vicepresidentes, al bajo, Chus Villa la Beitia de Sam Old y eh a la guitarra y Neco dearza de Naut y Trumbo a la batería. Después de desarrollar las canciones en el local, decidieron entrar al estudio de Bom en Tolosa bajo la dirección de Carlos Osinaga para grabar estos 11 temas que están incluidos en su álbum Y Sladi Andia. Lo que vamos a escuchar los temas Y Sladi Andia, tema que da título al álbum y Mamuak es el, digámoslo así, el primer trabajo en solitario para Livem. Atzera bein ere Soe egin gabe Koldarkeriaren Ego azabatze Iesean urrun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 en la sintonía de Berriozar y en el 100.8 de la FM, en el programa de Euskal Música y ahora vamos a hablar de un nuevo proyecto musical que están grabando los primeros temas de una nueva formación que en próximas fechas pues echará a andar. Para hablar de ello tenemos a Edorta y a Iñaki. Arracha buenas tardes a los dos. Hola, muy buenas Arracha el León. Buenas Arracha el León. Eh, vamos a comenzar hablando, si os parece, del inicio de este nuevo proyecto. ¿Cómo surge, cuándo surge la idea de sacar adelante esta banda? Bueno, pues empezamos un poco en casa pues... ...Iñaki siempre ha estado un poco a la mía... ...ayudándome en todo un poco... ...enseñándome desde el principio con la guitarra y todo... ...y decidimos hacer... ...bueno, estuvimos en casa haciendo un poco temas... ...teníamos unas ideas... ...empezamos a, a componer... ...hicimos un poco, él me enseñaba un poco... ...él tenía más base que yo en esto de la música... ...y empezamos a hacer los temas... ...y pues bueno, pues estábamos en distintos grupos... ...y pues bueno, pues no sé... ...la motivación de hacer cosas nuevas el ir aprendiendo ¿no? que cada vez pues empiezas a saber más cosas y pues bueno pues un poco a reflejar lo que se te pasa por la cabeza y lo que vas aprendiendo un poco y, y así empezamos eh, los componentes como has dicho venís de otras formaciones e incluso alguna persona da hasta clases de música eh, contarnos un poquito bueno pues sí pues le, la verdad es que estamos estamos en varios grupos eh, yo pues personalmente estoy en lady tripppy El cantante también Asier pues forma parte del grupo y luego pues por ejemplo está Iñaki, pues como dices que bueno, pues que explique él un poco cómo Sí, bueno, Asier es, es como nos conocimos, ¿eh, yo en principio como como profesor y eh, alumno de guitarra, Ya estuvimos una buena sí, temporada. Tiene y como Edorta ya también ya componía y tenía ideas, pues más tarde volvimos a contactar también para seguir aprendiendo más cosas ya de, de, de a nivel de mezclar música, etcétera, y fue en ese momento cuando me enseñó Edorta ya temas que tenía ya pregrabados en su, en su estudio de casa que está poniendo a punto. Y entonces, como le hacían falta miembros eh, de, de, del grupo, instrumentistas, bajista, pues yo me ofrecí un poco y al final, pues bueno, vamos a ver si uh -huh. faltan más miembros todavía. Ahí estamos, ahí estamos. Poco a poco. Sí. Eh, ¿Das clases de guitarra eh, en casa o en alguna escuela? o Sí, no, no, yo soy, doy clases particulares eh, en mi casa, eh, individu individualizadas, <ríe> me trabo. Y eh, totalmente personalizadas Tengo equipamiento y, y material en casa, método propio Y en principio guitarra eléctrica además Y guitarra uh -huh. eléctrica y bajo Pues si quieres date un poquito más de publicidad Sí, sí, y eso. Y eso. Quiera, sí, que, sí Te iba a comentar, hay que aprovechar cualquier ocasión <risa> eso es Pues eh, me podéis llamar cualquier interesado Aunque sea para consultar eh, El teléfono sería 649-90-3200 649-90-3200 Eh, ¿A la hora de sacar esta nueva banda alguna formación os ha influenciado ahora a la hora de decir vamos a sacar el disco de esta forma vamos a dar caña y a sonar como esta otra banda? Eh, no. <risa> no, la verdad que no. Eh, yo ya te digo que es un poco... Eh, me baso un poco en lo que voy aprendiendo ya que pues no llevo 20 años como Iñaki, por ejemplo, que lleva en esto de la música. Entonces, pues bueno pues eh, lo que va saliendo un poco, las ganas que tienes y todo lo que vas aprendiendo de todos los grupos que estás escuchando, pues eh, es lo que se ve un poco reflejado. Tampoco... Pero bueno, es todo todo personalmente tuyo, no todas las ideas son de él y todo el desarrollo de la música es suyo. No sé si... Ten, no, bueno. no, que no tiene mucho que ver con ninguna otra banda que hayas estado, no, no, que conozcas, ¿no? No, no, no. Al principio, pues eso, eh, un poco... Tocamos un poco el punk rock, pero te metes también con el metal, haces también heavy, hacemos un poco y que vaya un poco todo en un hilo, no que, uh -huh. que se pueda escuchar todo a la vez. O sea, o sea que no os habéis centrado en un estilo... No, no, no, para nada, pero bueno, se, todo se puede escuchar bastante, no sé, está todo muy... creo sí, que, es, que... sí, se puede escuchar como temas de una misma unidad, de un mismo sí. disco, un... sí. Uh -huh. sí, sí. El nombre de la formación, Perros Kinkis Le habéis dado muchas vueltas Hasta llegar a este nombre Se va a quedar definitivamente en este nombre cuando eh... saquéis la maqueta Puede ser otro nombre <risa> Bueno, eh, a ver, este nombre ha salido Le hemos, le hemos dado alguna vueltilla Porque no teníamos claro Teníamos clara cuándo era la entrevista Y el nombre no lo teníamos muy claro Bueno <risa> Entonces, no, eh, yo realmente, a mí me gusta el nombre, eh, habrá que hablar un poco más con los componentes del grupo, pero realmente creo que nos gustan los tres, eh, entonces yo creo que se quedará, porque también refleja un poco pues eh, lo que somos un poco, unos perros <ríe> y unos kinkis ¿no? también, entonces pues es lo que hay. Eh, tenéis dos temas ya editados, ¿estáis ya pensando en más temas? ¿Alguno que ya esté casi acabado de que tengas por ahí? Sí, sí, hay hay ya más temas. Tenemos hechos unos cuantos eh, masterizados, solo hay dos, pero bueno, acabado lo que se eh, lo que es la canción en sí de pues bueno, pues tenemos ya ocho temas. Ah, ocho, ¿eh? ocho temas que suenan como un tiro <risa> Bueno, está mal decirlo, pero pero sí, la verdad Dos que... tenemos aquí, luego y los escucharemos como carta de presentación, os habéis Muy mandado bien. dos eh, ¿Para cuándo más o menos tendremos ya la maqueta de la formación y los primeros conciertos? Bueno, pues eso, estamos ahora hablando, como ha dicho antes Iñaki Nos falta un componente que es el batería que hemos, pues hemos, los, los temas los hemos hecho en casa La batería la hemos hecho a base de algún sampler Sí, y, y pues bueno, pues nada, tenemos ya en mente un batería con el que igual empezamos a ensayar ya y es cuestión de ponerse ya en, pues eso, ensayar y ya que empiecen a salir ya los temas y nada, rodarlos un poco y en cuanto podamos pues empezar a salir a... De a la primavera igual o... Oye, yo cuanto antes mejor, pero... <risa> sí, que de hecho no hemos pero... comenzado ni a, ni a ensayar los temas, eh, podríamos decir, más que Dorzayón, sí, o sea que yo creo que es. nos todavía queda bastante probablemente. Sí, queda, pero casos... bueno, habiendo ganas y estando que parece que funciona y con la ilusión que tenemos, yo creo que, que irá todo, que puede marchar, toquemos madera y que vaya todo bien. Es un poco pronto, pero para contactar con vosotros, algún correo electrónico, Facebook, ¿cómo lo vais a hacer?, Bueno, pues eh, la verdad que ahora mismo, pues ya te digo que como estamos masterizando los temas y empezar a movernos un poco, pues realmente tampoco tenemos nada, ¿no? Bueno, tendríamos contacto, pero el de cada uno personal. La verdad sí. que, que de lo que es el grupo en sí todavía no, no hemos preparado ninguna, no, ninguna pero, referencia. Pero bueno, eh, cuando tengamos el disco esperamos volver <risa> <Eso ríe> y ya te claro. damos todos los datos y que nos llames. <risa> Eh, vamos a repasar, si os parece, los dos temas que tenéis ya editados. El primero de ellos, eh, ¿no pudo ser? ¿De qué un poco la letra de la canción? ¿Qué queréis decir con este tema? Bueno, pues esto yo creo que es una situación que se nos da a todos, que puede ser cuando estás tienes una relación con ciertas personas en cualquier ámbito y que, pues, por A por B, pues resulta que ya no... La cosa no, no avanza, no va para adelante Y está la cosa que no... Sí, lo que nos Puede pasa ser una amistad Puede ser sí, una relación A cualquiera nos ha, nos ha pasado ¿no? Efectivamente, eso nos ha pasado a todos y, y bueno, pues eso es lo que hay Hay cosas que mejor cortar El primero de los dos temas que ya están compuestos por esta nueva formación que ha venido hoy pues a presentar estos dos primeros temas para pues empezar a conocer un poquito lo que va a ser este nuevo proyecto musical que como bien hemos dicho anteriormente, para mayo-junio ya estará, esperemos, en la calle y ya los tendremos otra vez por aquí para que nos presenten ya todos sus temas y hablar un poquito más extensivamente de lo que es este nuevo trabajo. El segundo, a golpes, también contarnos un poco de qué va la letra, qué queréis expresar con este tema, cómo surge... Bueno, vamos a ver, a golpes es un poco, pues como dice el título de, del tema, pues son los golpes que te da la vida, que te hacen caer, que te tienes que levantar y te vuelve a dar otro golpe y siempre vas a recibir golpes, pero bueno, pues que es lo que hay y, y saber llevarlos y, y nada, y saber que, pues eso que cuando no hay un golpe, pues que hay que seguir estar bien y ser consciente de que algún día pues puedes recibir cualquier golpe en cualquier momento, de cualquier tipo y qué es lo que hay. Pues ahí están los dos temas que tienen Perros Kinkis ya eh, para pues eh, ir promocionándose a golpes y el anterior tema que escuchábamos, el tema No Pudo Ser eh, para ir terminando pues vamos a hablar un poquito de cómo grabasteis, de qué forma eh, grabasteis estos dos temas y los ocho temas más que tenéis, ¿no? Más o menos Bueno, eh, en total son ocho temas Bueno, hay alguna cosilla más por ahí, hay más ideas que luego serán temas pero en principio... Acaba, usaba o ocho temas. Y a ver, eh, pues bueno, pues la cosa empezó que pues con Iñaki me estuvo enseñando un poco a mezclar y tal. Y pues nada, yo en casa me ponía a grabar, pues como mucha gente hace. He sido carpintero muchos años, entonces me dio por hacerme una cabina <risa> de voces que parece que funciona... <risa> y bueno y a partir de ahí ya pues eso ir un poco puliendo los sonidos, eh, ya te digo lo de mezclar, masterizar y tal pues bueno ahí ya fue cuando Iñaki entró un poco más a meter mano que fue el que me estuvo explicando, ha tenido pues toda la paciencia para enseñarme y pasar horas conmigo y, y pues eso que al final mucho del sonido que se escucha ahora mismo es por, por culpa de, de Iñaki así que pues bueno si quieres explicar él un poco Eh, pues como ha metido mano que igual sabe mejor pues que yo para mí parece como si fuera algo <risa> malo pa culpa, culpa no pues eh, eh Edorta tenía ya algunas cosas en casa ya para grabar guitarras, para conectar micrófonos, hacerlo a través de un ordenador que hoy en día hay accesorios bastante baratos y uh. bueno que se pueden utilizar. Lo que ocurre es que él tenía ganas y posibilidades de hacerlo mejor Eh, de cara a conseguir mejor equipo también equipo para ordenador que se puede utilizar en casa pero de mejor calidad y entonces yo, yo le orienté en qué tipo de tarjeta de sonido es la que mejor puede funcionar cuál es la mejor manera de conectar una guitarra a través del ordenador y entonces pues comprando algún otro algún otro equipo más y luego eso enseñándole ya a nivel de, de ordenador de programas de software también cómo mezclar Con un, un poco mejor criterio, etcétera sí, sí, claro Pues que... yo creo que haya conseguido Mucha mejor calidad en poco tiempo Efectivamente Que al final se ha reducido a Bueno, eh, poner a punto lo que es la, la sala el, el entorno Con esa cabina de voces que ha dicho Una vez que estaba terminada Con un micrófono adecuado Vimos que hacía falta unos auriculares También los elegimos, la ayuda a elegirlos sí. Eh, después la tarjeta también Algunas especificaciones de cómo utilizarla correctamente eh, Los programas adecuados para mezclar Cómo mezclar Que son muchas cosas al final Y, y necesitas alguien, es lo que hablábamos el otro día que, que uno puede tener muchas ilusiones Pero que si no tienes unas bases hechas y Eso si no tienes medios, ¿no? Entonces efectivamente eh, Medios, conocimientos eh, No hay manera de... Y entonces pues ahí está Iñaki Que, uh -huh. que ahí está uno Eh, ...una cosa que quería comentar... ...que el día 10 de enero... Eh, ...se va a hacer en Berriozar... Eh, ...el Euskal Música... ...Euskal Música alguna ...que será en el bar Calaberry... ...para todos los que quieran ir... ...todos los que estén escuchando y se animen... ...que empezará, será un concierto... ...a las 7 de la tarde... ...eh... ...tocaremos... ...pues primero tocaremos creo que Lady Trippie... ...y luego Entre Rejas y pues eso, a las 7 de la tarde y a las 11 pues aquí DJ Álvaro, empezará a pinchar ahí música, pues todo tipo de música que se escucha aquí en esta emisora que nada que muchas gracias por la oportunidad y que nos vemos el día 10 y rock and roll y salud eh, Pues Edorta, eh, Iñaki gracias por haber venido Suerte, que todo salga bien y a ver si dentro de poquito nos volvemos a ver por aquí. Muy bien, gracias. Con lo que es ya la primera maqueta hecha. Y nos tenéis eh, preparada una sorpresa. Hemos escuchado dos temas, pero veo que aquí hay otro archivo más. Sí, hemos traído, como dices, es una sorpresa. Eh, es otro tema que ya está acabado. Entonces, pues nada, que queríamos eh, bueno, falta podría faltar igual escucharlo un poco más para poder pulirlo, pero bueno, creemos que se puede llegar a escuchar. Bueno, y, por adelante, pues. y pues eso, pues bueno, pues ya que hemos venido aquí y nos has dado la oportunidad, pues pues por lo menos, oye, que se escucha aquí y a ver si pues eso. Uh -huh. Oye, cuanto mejor más se escuche pues mejor. El tema es Eh, se llama Mal Camino y, pues eso, es la vida que lleva la gente. Eh, algunos se tuercen, no encuentran su, su destino y en vez de ir, pues eso, pues por el buen camino que cada uno sabe cuál es el suyo, hay otros que no lo saben y, pues eso, llevan muy mal camino y acaban muy mal. Pues con él terminamos lo que es la entrevista de hoy. Esta entrevista, pues para comenzar a conocer un poquito más lo que es esta nueva banda que dentro de poco, lo he dicho, estarán por aquí ya con la maqueta, hablaremos de ella eh, hablaremos también del merchandising que van a sacar, camisetas, gorras y sí, todo, ¿no? Bien. Sí, sí, sí, <ríe> vamos, lo sí. sea, tenemos todo <ríe> todo ya planeado, ¿no? Así que suerte y nos vemos pronto. Muy Muchas bien. gracias. gracias. Adiós. Adiós. Pues hasta aquí el programa de hoy de Euskal Música, en la sintonía del 100.8, en la sintonía de Berriozar y Ratia y a través de internet, ya sabes, clicando en el logotipo de la radio en egusquiplaza.net. También comentarte que nos puedes seguir a través de Facebook, facebook.com barra Música Berriozar y Ratia. Nos volvemos a escuchar dentro de 7 días, hablaremos con Entre Rejas que pasarán por los estudios de Mediozar y Reactia por el programa Euskal Música para presentarnos su primer larga duración y por qué y el sábado de la fiesta de Euskal Música a partir de las 7 de la tarde lo estarán presentando en el calberry Taberna será un día especial, será la primera fiesta de Euskal Música será sábado 10 de enero, pero antes lo dicho dentro de 7 días, nueva edición de Euskal Música con entrevista a Entre Rejas y con muchas historias más que contarte hasta entonces, a pasarlo bien y a disfrutar, ¡agur! De Ríosar y Ratia, en el 100.8 de FM Sábado, 10 de enero, primera fiesta Euskal Música Sabré que derrama la mirada